ya que sean cesárea o complicaciones del el parto, no los accidentados, las enfermedades crónicas que padece la población, ya sea insuficiencia renal, eh, eh, lo que son hemorragias digestivas, los cánceres cervicuterinos y otras enfermedades que utilizan y mayores de 60 años. no quien no tiene un mayor de 60 años en la familia? y no tiene una embarazada también? ¿no? Entonces que se suman a la campaña de donación, que también vamos a estar mañana, eh, 10 de mayo, eh, para que eh, realicemos ¿no? esta campaña, que son nuestra meta, 100 donaciones diarias, en un total de 200. Bueno, por el momento vamos 50 donaciones efectivas. Eh, vamos a seguir esperando hasta la hora indicada, que es 12 y media, a mediodía. ¿no? Y agradecer al honorable alcalde que es por su presencia. Eh, Mario Bautista, ya que incentiva o motiva para que puedan sumarse a esta campaña, que es para salvar vidas, ya que no existe fábrica de sangre y tampoco podemos eh, eh, podemos eh, ayudar así, ¿no?, si no hay donaciones de sangre. Entonces, eso sería un acto sencillo, pero agradecer en especial a la autoridad que está presente, ya la hemos convencido que va a donar, así que, bueno estamos en eso vamos a seguir a agradecer al banco de sangre que es eh, que nos apoya en estas brigadas móviles que se llama entonces estamos trabajando en beneficio de la población a través del servicio de transfusión como médico responsable el hospital alfonso Mucio reyes ¿no? Para eso.